En 2008, empezando el año todo primero de enero, había 5.000 dólares para el viajero, 3.000 para el internauta, había dólares para el profesor en el exterior, para el estudiante en el exterior, para el pensionado, para el jubilado, dólares baratos para el importador del sector privado, dólares baratos para el importador del sector público, había igualmente dólares para la mafia, dólares regalados para la mafia, para los tenedores de títulos, y si... Y si Y si nadie participaba en esos esquemas, iba simplemente un abasto en Petare o en San Fernando de Apure y conseguía el dólar barato bajo la forma de alimentos. ¿Hoy qué genera ese modelo? Ese modelo genera que no hay dólares baratos ni para el viajero, ni para el internauta, ni para el profesor en el exterior, ni el jubilado en el exterior, ni el estudiante, ni el pensionado, ni el importador del sector privado, ni el importador del sector público, ni siquiera hay dólares para la mafia, Y solamente hay dólares para los tenedores de títulos y si alguien va a un abasto en Petare o en San Fernando de Apure, no consigue ni siquiera el, el, las mercancías a dólar negro, sino que las consigue a precio de bachaqueros que es dos o tres veces.